y deseamos suerte, nosotros como siempre vamos a licitar públicamente para que ustedes puedan ser partícipes y para el año pensamos implementar naranja pelada, por eso hay una propuesta ahí no sé si nos saldrá bien, pero queremos variarlo un poquito más hasta la fecha la novedad han sido crema de leche, arroz con leche, maní crocante chicha de sésamo para el año podemos implementarle naranja pelada también hay que tener cuidado no quieren el naranja no? ¿Niños, o no? porque es bueno prevenir también eh, la parte de los resfrios con la vitamina C por eso estamos eh, la manzana, el plátano la mandarina yo creo que estamos eh, consumiendo lo nuestro Hasta hace poco solo era monopolio el desayuno escolar o la alimentación complementaria. Ahora las empresas tienen la oportunidad de competir y ofrecer la diversidad de productos que elaboran, tanto locales como, nacional, como departamentales y nacionales. Por ello nos sentimos contentos con esta feria pedagógica, con nuestra Secretaría de Desarrollo Humano, con nuestra Dirección Municipal de Educación y por supuesto con, con todas las organizaciones que también eh, nos garantizan, nos apoyan en este proceso.